Cuánto somos, queda la baya, alto somos. Cuánto somos, queda la baya, alto somos. Cuánto somos, queda la baya, alto somos. Que penga el contego, alto somos, queda la baya, alto somos. Da mo badar petu, alto somos, queda Antosongo sikenda la, zongo, se a la zongo, que venga el